Either on their backs or on their knees. There are ladies who just. scene Upon the fractured screen, the trickle bones crawled upon the front of <laughs> There's a policeman with an honest the scene, whose head is on the pole. And as he glances he fills his bribe while we're peeling over He briskly fris the tone remains, dropping the print on a prince and stage and and raise a machine His is not what she seems And she will not leave a road At last the 1998 show The situation, tragedy Grand sick with soap clip penguins with no hope The water gallery The planet gallery I do it, you do sientes este micro sientes este micro muy buenas noches a toda la gente bueno eh, muy buenas noches y un decir eh, son buenas tardes en caso bueno el micro no llegue que se sienta um, así como si dijéramos muy bien ¿no? pero tampoco se siente muy mal Y así que puede hacerse perfectamente un programa de radio libre. Y todavía más, todavía más, si este programa y el que estáis a punto de sentirse, la radio libre y la radio juca, radio cucaracha, la radio libre de bueno, pues entonces pues hacerse un programa aunque el micrófono no suene perfecto y... pero si pan arriba el programa que suena allí en Edonia, el micro puede sonar como idea absolutamente la gana, la real gana o la imperial, que ya tuviera más fuerte eh, la semana pasada tenéis que perdonarme, no pude venir no pude venir porque estaba muy arreventado ¿eh? Porque una cosa ya está reventado y otra ya está arreventado. Yo la semana pasada estaba arreventado y morría de sueño y entonces no me viene. ¿No me pagan el día? Bueno, no pasa nada, no me pagan el día. A no, coño, no! ¡No me paguen ningún día! Aquí en esta radio, en la Radio Cuca, en la Radio Libre Duvío y en todas las radios libres allá donde sea, no se paga a nadie. En todo caso, pagamos lo que estamos aquí por hacer esto que tanto nos presta por hacer radio. yo personalmente en radio no bebía, o sea, llevo años de hoy. es eh, eh, un, un motivo para pa estar aquí, eh, eh agarrado como una llámpara y no marchar de este sitio y porque aquí hay una radio libre. Si voy a otro sitio tendría que haber una radio libre, pero tendría que ser una radio libre como esta, no un eh, con ah, nosotros una radio libre porque no no tenemos no tenemos licencia y, y no tenemos publicidad, sino que somos una radio libre. Ah bueno que tenemos jerarquías y aquí hay los que mandan y los que no, no Eso no quiero yo quiero que sea como la cuca mira voy contabos, voy contabos lo que eh, una una cosina que que al fin de semana pasado Y que dije yo, bueno, pues eh, esto yo tengo que contarlo por la radio. ¿Mm? Podía contarlo a, otra, eh, a otras personas. ¿eh? Jarrar a cualquier y decir, oye, mira, voy a contarte una cosa. Pero esas personas, mm, eh, bueno, pues a lo mejor no lo decían, a lo mejor lo disimulaban. Pero la más, los más de ellos iban a pensar, este rapaz ye raro. otro otro grupo de personas podía pensar, este rapaz tiene un tibio. Bueno, no sé, yo soy vosotros más que nada, porque con vosotros no podéis decir nada, ¿eh? Simplemente tenéis que, eh, que sentir lo que yo diga y, y, y, y oye, pues qué sé yo, romper los vestidures Eh, arañaros la cara incluso sacamos los guayos si queréis aunque el video va a ser vivos de poco pues estoy en un programa de rentos como mucho lo que tenéis que hacer de agarrar de algún noxeto no sé, punzante o por lo menos estrechín y con una solidez curiosa y metemoslo de la orella para dentro para pa reventar el tímpano y estas cosas y a lo mejor de esa manera pues pues no me seguís sintiendo Hombre, otra cosa que podéis hacer ¿eh? y vos en el chat de Radio Cuca de www.radiocuca.org ¿eh? y de esa manera pues sí que podéis replicar las cosas que que yo diga, las cosas que yo cuente, que yo cuente aquí. Mm, ahora mismo en el chat de Radio Cuca mm, no hay nadie, no hay nadie. Pero bueno, podéis meteros vosotros si queréis. Ya vos digo que también podéis llamar por teléfono, pero que yo no lo voy a coger. <risa> Llamáis si queréis, pero yo no, no, no, yo no lo, no lo, no lo cojo, ¿vale? Eh, ah, mire, iba a decir, y eh, de, descon des, descolgado porque no podéis llamar. Ah, no, mire, este, tenemos ahora uno que no puedes descolgarse. Vale, pues pues no pasa nada. Igual que no lo voy a coger, joder, hostia. Bueno, pero la, la cuestión es que el, el domingo pasado eh, el levanté, eh, el levanté, eh, no madrugué ni mucho menos. oye eh, ahora que soy una sala de mierda, ya no aprovecho el tiempo. Ya los únicos días que madrugo para aprovecharme en el día son, son los laborales, los días que trabajo. Eh, que aproveches el día, boah, yo. Porque eh, echas un montón de horas también temprano en, en, en, en trabajar, en hacer cosas que, bueno, pues... que no necesariamente repercuten, bueno, repercuten en el todo beneficio económico, bueno, sí, bueno, no ni el tema de hoy. Bueno, digamos sencillamente que cuando llega el fin de semana, pues muchas veces la mayoría de ellas no madrugó, siendo que tengas algo prestoso, guapo y importante que hacer pero la mayoría de ellas no madrugó. A veces me propusieron de alguna cosa eh, prestosa, guapa de hacer y como ya era muy temprano, pues al final también también renuncié a ello. Eh, cosa de la que me arrepentiré siempre, porque ya sabéis que, iba a decir, uno se arrepienta nada más de las cosas que no fue. No tengo ni puta idea de lo que se arrepienten los demás. Pero yo ¿eh? tengo bastante claro que me arrepiento nada más de las cosas que dejé de hacer. Ya sabéis, por eso que digo siempre, de que les cuando les faes, pueden salir bien o mal, pero por lo menos sabes cómo salieron. Cuando no les faes, ¿eh? siempre te quedará el, el reconcomio, ¿eh? la duda esa de, oye, ¿qué hubiera pasado? ¿Eh? ¿Qué hubiera pasado si hubiera devuelto el saludo a esa moza que me crucé? ¿Qué ¿eh? ...en el paso cebra... ...que hubiera pasado... si hubiera dicho a ese sitio... ...que me invitaron a decir... ...dije que sí... ...y miserable de mí no fui... qué sé yo... ...una serie de cosas... ...que hubiera pasado... ...no sé... ...pero bueno... ...por vagancia... ...o por deshadez... ...o por apatía... ...o por aburria... ...deché de hacer un montón de cosas... ...un montón de cosas que... ...que podían haber salido bien o mal... o podían, pues ni fun ni fa igual, no lo sé, no tengo ni puta idea ni nunca lo voy a eh, ni siquiera lo voy a saber lo voy a saber nunca pero bueno, la cuestión ya que, pues pese a que sé perfectamente que yo lo que pasa y eh, que sé que si luego me animo a hacer cosas la mayoría de las veces eh, salen salen bien eh, salen bien y, y préstame fáciles bueno, pues la cuestión ya que muchas veces no les hago Y los fines de semana pues, aunque seguramente que se si madrugar y facería muchas más cosas y llegaría al final del día mucho más satisfecho, pues no, no le desfago. Entonces, bueno, el domingo pasado, levantéme, ya pues digo, en sí, en, en, en madrugar, no lleno muy temprano, y el día estaba guapo, eh, estaba de, de verano, verano de estos con el cielo despellado un montón de, de calor y tal bueno pues una cosa prestosa eh, que por estas latitudes últimamente bueno pues escasea bueno últimamente no escasea toda la puta vida lo que pasa que todos los años la gente ah oh, este año no hay verano que con Dios y exactamente igual que todos los demás años y más, eh? ¿eh? y ahora ¿eh? ¿Eh? echaránseme a al, al, al pescuezo todos los todos los asturianos pues, pues Fai más calor ahora que cuando yo era niño. Eh, estos veranos son más verano que antes. ¿Qué queréis que os diga? ¿Eh? ¿Qué queréis que vos diga? Yo oye eh, la, la alcordanza que tengo. Hostia, mira, pues sí, y es lo que hay, y es lo que hay. Y si no, no lo queréis así, bueno, no, si no lo queréis así, que se lo si no tenéis esa cordanza tenéis otra. Joder, van a ser les buenas las mías, hostia. Bueno, pero no me fegáis, no me fallgáis marchar del, del tema. Yo lo que quería contar ya es lo que hice lo que el domingo. ¿eh? Lo que hice el domingo. Pues bueno, lo que hago muchas veces cuando... Bueno, pues me da por ahí, eh, agarro un, un, un autobús y me planto en, en la ciudad de Allao, eh, en, en Xixón, que está bien cerquina, 30 kilómetros, medio hora de autobús, estás, estás allí. Y a mí la verdad que llevo un sitio que... Oye, pues pese a que hay una de las ciudades más más contaminadas de Europa y, y que, bueno, pues les, les aguas de, de cuando tires de, de, la, de la cadena y, y lleva el agua, pues, pues, la tomierda y demás, pues eh, eso échase directamente al mar, en la, en la playa. ¿eh? Eh, normalmente no se nota, pero bueno, pues hay un mes o así, pues estaba la playa con el agua marrón. marrón color mierda vamos de normal pues, por mierda por la mierda que eh, por la mierda que había ratas muertes en la arena y estas cosas bueno pero pese a, pese a todo eso a mí a mí gusta me gusta mucho gusta mucho la, la ciudad de de Xichón. y voy voy bueno pues voy de vez en cuando a, a pasar allí el el rato a bueno pues a a, a pasear a pasear por aquella ciudad y bueno pues cuadro que ese domingo había una cosa allí ¿eh? que yo sabía que, que iban a hacer lo que lo que no sabía ya era que ya era así, ese domingo, ese día, bueno pues había un, un festival aéreo, ¿eh? un festival de una exhibición de de bueno, pues, um, vehículos, vehículos eh, aéreos, de esos que van por los aires, aviones y ...y helicópteros y avionetes... ...y demás historias parecidas... ...faciendo acrobacias y movidas... ...una exhibición, además con un festival aéreo... ...no sé si se puede llamar así... ...una exhibición aérea... ...una exhibición aérea que lleva... ...faciéndose unos cuantos años... ...en, en esa ciudad... ...y que no está exenta de polémica... ...no está exenta de polémica... ...porque, bueno, pues... ...quienes faen esa... ...quienes faen esa, esa exhibición... los propietarios de las máquinas voladores que ejecuten piruetes y movidas y acrobacias en los aires de la ciudad, pues el ejército, el ejército del reino, el ejército del reino de España. Y bueno, pues va, hay mucha gente que dice que está feo eso de que máquinas de matar vayan a dar un espectáculo y como si fuera el circo. Eh, que no está, no está guapo Hombre, yo a ver, Voy a decir, pues, guapo no está eh? Pero también es verdad A ver, no está guapo El, el trasfondo eh? Yo siempre decía, bueno, pues no está Guapo para nada el trasfondo Y a mí también qué queréis que os cuente Casi que, bueno, pues Mejor que nos oficiera, no se o sea, Esa cosa tan fea, más que nada por el trasfondo, ¿no? Porque no se guapo así. Porque, bueno, pues, las exhibiciones aéreas y ver a, a esas máquinas haciendo piruetes en los cielos, pues, lleve prestoso. A ver, lle prestoso, uno, porque nunca uno de velu, ¿eh? Si estás de velu muy a menudo, pues, igual no. Igual dices, coño, pues, quiero más ver, hacer historias en el aire a los gaviotes, ¿eh? Pues, pues sí, pues es los ¿eh? gabiluetes andaban por ahí también faciéndoles haciéndoles esas cosas entonces pues, bueno, pues a ver, la verdad es que el vuelo de un gabilueto no un lleve precisamente a la cosa más guapa del mundo bueno, pues qué sé si yo, pues golondrines que los golondrines se hacen más más historias en, en el aire ¿eh? dan vueltes y volteretes y piruetes, historias bueno, pues ¿eh? igual decís pues me eso bueno, no sé pero lo he dicho, feu estéticamente feo no yeah. eh, Daño directamente, fue en daño de alguien directamente, hombre, pues a base de que más dinosaurio muerto, pues, pues supongo que, que sí, no? Que directamente no, pero indirectamente sí. Pero claro, está eh, bien que, o sea, está bien. <risa> Como si el concepto de bien fuera unívoco. Bueno, eh, debiéramos apoyar el fecho de que pues bueno, un, un Echertu. un ejército que al fin y al cabo una una institución creada para matar eh para matar al mejor no en pero siempre y cuando fallea falta cuando fallea falta yepa para matar no llega para otra cosa sí bueno pueden contarnos eso de cómo dicen allí por megafonía que llega para mantener la paz para mantener la paz, eh, porque otros ejércitos están matándose entonces para ponerse por medio, eh, y mantiene la, la paz, no sé, <ríe> como dicen los de la Polarracos en alguna canción, todo, todo por la paz, pero pero tú con tu pistola, ¿no? O sea, en fin, que va, no sé si me entendéis lo que lo que quiero decir. Una y una institución eh, fecha y preparada y entrenada para matar. y bueno, esos vehículos aéreos que aparecían allí, pues básicamente pues la son función tan diseñados para matar. lo dicho que a lo mejor no ayer ni no ni mañana, pero cualquier día pues pues maten a gente. Bueno, de todas maneras, yo cuando llegué y bajé allí del autocar, pues que ya, pues digo, no sabía ni que había el Roy Westy pero coño pues en un veo una avioneta haciendo volteretes, y digo yo me cago en la mar que oye la la historia esta y ya os digo estéticamente pues a mí va prestó me prestaba ver esa esa avioneta y tal y entonces bueno pues fui calellando ¿eh? contra contra contra el paseo de la playa contra el muro de San Lorenzo y que por cierto ya era un tamarrón <ríe> lo que No quiero decir que no haya mierda en, en sus en el agua, seguro que si la hay, pues cuando la gente mecha, caga y demás, pues buena parte de ello sale a la, a la playa esa. ¿Mm? O sea, ya que no bueno, será lo mejor tan marcado, estaba el agua marrón, pero seguro, que, seguro que, que, que en partículas fecales de alguna tiene que, que haber, pero bueno. por pues la historia y que, bueno, pues en los aires de la playa estaba petado de gente, eh, estaba petadísimo de gente para pa ver el, el espectáculo, eh, estaba petadísimo de gente. Y la historia y que, eh, bueno, pues en los aires para arriba de la playa estaban los avionetes, aquellas pegando que si brincos para aquí, que si picaos, que si tal, y bueno, oye, pues relativamente bien. Lo que pasa que la exhibición esta, en lo que consiste y que diferentes máquinas, Eh, van pasando y haciendo y haciendo historias, pues después de los avionetes aquellos eh, tocaba y el turno a los los cazas de combate no me acuerdo si eran F 16 o F 18 todo yo poco puesto en lo que llena eh, en lo que la industria aeronáutica eh, no sabría decir sé que empezaba por F y, y que era que era un número números a a la decena ¿eh? ...a la segunda mitad de la escena... ...bueno, que ya eran no F-16 o F-18... ...coño, no ni F-19 ni F-17... ...ya eran 16 o 18... ¿eh? El, el, ...el 15 en Y... ...que si sí, conozco lo yo de cuando ya era niño... ...y te vamos a enterar son en estas cosas... ...y el 14 tampoco, ya eran 16 o 18... ...yo no sabía... cómo digas la historia... Pero, ...pero bueno, por megafonía... ...anunciaron que... que deben a, a presentarse... ...esos aparatos... Y, y sentí un estruendo tal que, bueno, aparte de, de sentir de, de que me provocó mareo y, y desorientación, de hecho vi una, una amiga que estaba ahí con, con el mozo y no lo conocía y fue a saludarme y presentó mi tal. y debieron debemos ser al rapa joder, con vaya eh, con vaya los que se junta esta, <risa> porque luego eh, otro día me vaya raro que tal es eh, el, el domingo, y digo, sí no, es que en ese momento no estaba yo muy muy centrado, estaba y, y fue por el ruido, por el por el tremendo estruendo que que provocaron aquellos eh, reactores, aquellos cazas. ...pasando a más... A, ...bueno pues a... ...a baixa altura... No, ...no penséis que... Eh, ...no penséis que... ...que volaba muy alto... ...y... ...mira siento... ...lo seré un, un... rancio... ...y todo lo que queráis... ...pero en ese momento... ...deché de ver... ...ninguna... ...belleza en aquello... podéis pues, decir... ...y era algo... ...que tenía que ser... ...fermoso... ...tenía que ser... ...tenía que ser bello... ...porque... ...esos aparatos... ¿Eh? surcando los aires y ¿eh? esa muestra de, de la tecnología, del avance, de, de, lo, que, de lo que la humanidad es capaz, podéis decir joder que guapo, pero yo no, no pude, ¿eh? no pude evadirme, no pude evitar pensar en, en las personas ¿eh? que, que ven eso todos los días y, y que el ver eso todos los días, no yo, eh, no fue que no yo interese. eh fai que ellos dea mucho miedo, Cuando sienten ese ese de los motores de un reactor que se acerca, seguramente no lle que que se desorienten ni que ni que salten por la novedad o por lo que sea, que por miedo, por miedo, porque detrás de ese bramido tremendo, ...de esa máquina voladora... ...que, que produce ese sonido atroz... ...vadir eh, la explosión de, de una o más bombas... ...que producen un sonido... ...seguramente mucho más atroz todavía... Eh, ...la verdad que no, no me pude... ...no me pude evadir... me Rancio... me Rancio si queréis... Pero, ...pero marché de allí... ...escapé de allí todo lo rápido que pude... ...porque me pareció... Mm, Hasta ese momento, bueno, menos, ¿no? Pero en ese momento consideré lo tremendamente obscena que era aquella escena, lo, lo terrible que era ver a toda aquella gente, aquella masa enorme de gente, ¿eh? sonriendo, mirando para pa aquellos aparatos de muerte, para aquellos aparatos que están asesinando, y es que están asesinando hoy, no y es que sea una cosa del... del pasado, ni aunque sea de algo hipotético, ni que yo pueda decir son cacharros que para matar, que cualquier día matarán. Y alguno puede decir, no, no van a matar nunca. Están ahí para para defendernos, para metermeur la paz armada, pero no va a pasar nada y tal. No, no, que están matando gente todos los días. Seguramente hay niños que jueguen en la calle entre los escombros y que cuando se el el premio de De esa máquina se sin acercarse lloren y corren y gritan y intentan esconderse porque saben que ya lo que lo que va a venir detrás porque no hay ninguna broma What? Y aunque Johnny vuelve a casa Convencido de su acaña Johnny solo es un cretino Que maneja un bombardero Johnny Básicamente, Johnny es un bastardo. Todos los que maten, no dejen de, ¿eh? de padecérmelo. Vale, no me gusta la palabra bastardo, no, eh, por el hecho de no eh, de, de, de, de ser fío reconocido. No entiendo por qué... Eh? nacíos, que debieran mejor no haber nacido para pa dedicarse a lo que se dediquen pues mejor, que no nacienen eh, que no tuvieran nacido nunca Bueno, no lo pero por supuesto que me imagino que ya sabéis que seguís sintiendo Radio Cuca eh, Radio Cucaracha en el 107.3 de la frecuencia modulada Y a través del www.radiocuca.org, que vuelvo a decir, si queréis, joder, podéis meter en, en el chat, porque, oye, pues yo a lo mejor opine esto, pero eso no es un hielo que lo que necesariamente opináis cualquier otro, ¿eh? y podéis decírmelo tranquilamente. Sí, y podéis meteros al chat y decirme, oye, anedónico miserable, yo no estoy de, de acuerdo con, con esa historia que, que tú cuentes. Y yo diré, bueno, me no pasa nada, no tenéis, por qué, ¿eh? no tenéis por qué estar de acuerdo conmigo, ¿eh? lo que pasa es que el programa mío es mío, digo lo que salen de los juegos. a lo mejor mmm, la gente que siente este programa ya y de izquierdas eh, ya muy de izquierdas y bueno pues entonces estará un, un poquitín a lo mejor desgustada conmigo por decir bueno pues que, que tenía la so parte hermosa este evento que estéticamente era guapo y, y que y, y, bueno, a lo mejor incluso están indignados porque porque en principio fue a Velu, ¿eh? No saben ni en qué era ese día, pero fue a Belu y, bueno, pues yo encantado de, de verlo al principio, aunque luego salió rana la cosa. O a lo mejor lo que pasa es que los más de los sintientes de Anedonia son, son más bien de, de derecha rancia, son, ¿eh? son de estos patriotas que, bueno, pues, que consideren indignante, ¿eh? que a través de un, de un medio, que son capaces de decir eso, de un medio que pagamos entre todos, no, amigo, pagamos nosotros nada más, pero bueno, eh, que a través de un medio que puede sentir cualquiera te ha, bueno, pues pues aquí lanzando injurias contra el ejército del reino, ¿eh? que nos defiende a todos y que defiende la paz y estas historias. Pasa una historia, colegas. Eh, yo ya sé que queda que eso de, de, que suena, un poco falso, ¿eh? suena un poco falso, pero los mucho. Pero yo no soy ni de izquierdas ni de derechas. Y, y un, hay un problema porque la gente en general ¿eh? piensa que soy de, de izquierdas eh, o me digamos que comparto muchas de las ideas. Eh, que manifiesta, que se manifiesten como de izquierdes, pero, pero hay muchísimos otros que, que no les comparto sino que me, me parecen extremadamente, extremadamente atroces. Eh, la gente piensa que soy de izquierdes, a lo mejor porque defiendo eso de de, de las personas, a, a los probes, eh, lo social que dicen. coño manedónicos y si, si te el vanes falando de, eh, de, de, de de de pues que si de los del tercer mundo que eh, que sí si, que sí si de los desociados, que sí si, fales mucho de esas cosas pues pues sí falo mucho de esas cosas pero bueno esas cosas eh, sí es verdad que que a los mejor los comparto con esos que dicen ser de izquierda pero que creéis amiguinos compartirles en buena medida también de algunas de ellas con esos que dicen ser de extrema derecha ¿eh? pues mira el otro día hubo un a un debate ¿eh? un debate muy interesante porque a cuenta de la noticia de de un grupo de un grupo nazi de extrema derecha que acudiera a dar el, el sosofitu a, a unos vulguistas no sé ya no me acuerdo ni siquiera de, de qué empresa ya, ni, ni, de qué, ni de qué huelga eh, ni de, ni de, ni de qué, qué taben en huelga vamos, pero decían, pero bueno ¿cómo, cómo los de derecha si, si tan siempre con el poder, tan siempre eh, con el empresario eh, ¿cómo oye es que van a apoyar a los trabajadores? a mí no es una cosa ya, la, la derecha eh, liberal eh, que a lo mayor y es precisamente eso que eso que bueno pues que esta gente pensaba que ella era toda la derecha y otra cosa ella la extrema derecha que por lo menos en eh, supuestamente supuestamente luego dirán eso de no sí bien supuestamente son teoría pero luego después como nosotros con los con los poderes con, con la nobleza con los terratenientes eh, con, con los poderes económicos bueno sí igual que a ver como los que dicen que son izquierdes <risa> eh, vamos a ser Vamos a ser sinceros, ¿eh? vamos a ser sinceros. Y Indasina, Indasina contó, eh, si a mí me, me tuvieran que... Si yo me tuviera que posicionar, cosa que, que en principio, pues bueno, pues me venía bastante. Si yo tuviera que posicionarme ¿eh? y me dijeran, a ver, necesariamente, entre la extrema izquierda y la extrema derecha, tienes que tienes que agarrar una de las dos. Pues costaría más trabajo, ¿eh? costeré mi trabajo. Supongo que nunca, nunca escogería la extrema derecha por una cosa por una cosa fundamental, y que en la extrema derecha hay de algunos colectivos humanos eh, bueno pues que defiende, digamos, el so exterminio. No sé si toda la extrema derecha, a ver, eh, en el fascismo clásico ¿no? no encontré así ningún autor que defendiera abiertamente pues que había que matar a todos los negros, por ejemplo. A lo mejor el nacionalsocialismo alemán, este, no es que decía que que había que matar a todos los judíos, ¿eh? Pues, al final antisemitas eran también los que ganaron, lo que pasa como ganaron, ¿eh? Eucenesia con con la gente con discapacidad de tipo intelectual y psíquico, fíjense en un montón de países, en la hiperdemocrática y hiperavanzada Suecia hasta 1975 por ley, esterilización forzosa de personas con con discapacidad, con algunas discapacidades, bueno pues qué queréis que vos cuente. Eh, bueno pero yo por esos por esas razones nunca podría calificarme como de extrema derecha o me quitaba este esos como el, como el racismo como la homofobia o como la xenofobia y a lo mejor pues bueno el resto de las ideas tampoco tenían por qué disgustarme tanto ¿Mm? al fin y al cabo bueno pues, pues ideas de defensa de, ¿eh? de defensa de, de, de lo social de lo tal bueno no sé no tenían por qué disgustarme tanto curiosamente disgusta más de algunos postulados de la de la extrema izquierda, bastante más, a ver, eh, sí, de, de la extrema izquierda no difunden pensamientos racistas, supuestamente, aunque después, eso, después también puede salir eso de bueno sí lo que me dicen ...diciéndome... ...sí, sí, la derecha... ...la extrema derecha teóricamente... ...y es muy socialista y muy obrista y tal... ...pero después mira tú... dónde mandaron... bueno, pues lo mismo podía decir de la extrema izquierda ¿eh? <ríe> supuestamente muy muy igualitaria y muy tal, más antisemita que Stalin, no sé si lo habría eh, en Cuba, no sé de, día de hoy, pero hasta hay cuatro días los homosexuales, eh, a ver cuidadín, eh, llegó a ver eh, comunistones que me decían eso bueno, por eso no es cuestión de ideología yo por tradición, digo, más cajo la puta también había tradición antes de, de esclavizar a los negros y que yo sepa, ¿eh? esa tradición no la mantuvieron, ¿sí? pero por embargo mantiene la de ¿eh? la de, de negar a, a las personas homosexuales. Bueno, en fin, eh, entendemos, ¿no? Con una cosa y la teoría y luego otra ya la y en la práctica. Pero vos decía que hay más ideas que, que yo puedo ser muy de ¿eh? muy defensor del individuo y muy defensor de todos los colectivos y todo lo que sea. Pero, pero inda sin nada, hay cosas. ¿sí? Que, que a mí no me gustan de la de la izquierda por ejemplo a la mayoría de la izquierda y es socialista yo sabéis de sobra que soy individualista a ver que espero no tener que que de explicarlo otra vez y que no llegue yo cuido que ni los socialistas piensen que no exista la parte individual del ser humano eh, de cada ser humano Ni los individualistas pensamos que no exista lo social. Siempre me salen con eso de ya, pero el ser humano resulta que es un ser social, eso no es un somos seres sociales, vale, sí. A ver, vamos a decir simplemente que hay dos caras de una moneda, dos caras indivisibles, ¿eh? un par con un par conxugao, como como diría eh, este joder, cómo se llamaba. Eh, gustado bueno <risa> y entonces ahora si está tiro lincio por ahí si siente este programa tirarás de los pelos y <risa> toda la pesca que no soportaba ...no soportaba al gustado bueno bueno la historia de que, que, que tan esa cara y esa cruz indivisibles totalmente indivisibles pero claro tú puedes mirar a la cara la cruz sigue detrás pero tú la que te la que ves y en la que te fichas y demás y, y en la cara Eh, o puedes mirar la cruz ¿m? la cara sigue existiendo claro que sí pero pero pones más énfasis en la cruz digamos que yo sé de sobra ¿m? bueno yo sí, y, y los 40.000 que piensan como yo eh, que el ser humano llegue a un tiempo eh, tiene una dimensión social muy importante claro que el ser humano llega un animal social siempre sí, sí claro que que es imposible que, que viviera fuera de la sociedad siempre sí, sí a ver eso se lo yo y se lo cualquiera Pero pero ¿quién puede negar, eh? ¿Quién puede negar que, que también tenemos una parte individual que para mí personalmente es importante? Yo iría en esa en la que me eh, en la que me centro, eh, en el individuo, ¿m? ese individuo que lo mismo da cual sea la su so tendencia sexual, o lo mismo da cual sea el, el color de la su so piel. ¿m? Exactamente igual, o cual sea incluso la su so ideología, todos los individuos son igualmente válidos. para mí por pa lo menos, pa mí, pa lo menos. Eh, son igualmente válidos mientras no hagan daño a, a otras personas eh, para mí también, este no hacer daño a otros individuos de lle, eh, en un espectro enorme porque luego también me salen esos del, del anarquismo de, de derechos ¿eh? el anarcoliberalismo, que sí, que existe, joder ¿Eh? que ya estoy fartuco de que la gente se ríe cuando digo ¡ah, anarquismo de derechas! ¡ah! pues anda que no lleva ¿eh? no lleva décadas existiendo ideas anarquistas de derechas a veces llámense extremos liberales a veces llámense libertarianistas ¿eh? pero claro que existe el anarquismo de derechas y el anarquismo de derechas y ¿eh? individualista pero eh, un individualismo diferente al mío ¿eh? porque un individualismo Eh, procapitalista ¿Eh? y entonces, claro, el anarquismo de derechas básicamente el anarquismo de derechas lo que viene a, lo que viene a decir así como, como idea básica, ellos también te suelten eso de, ah, es mientras un individuo no haga daño a otro pero claro, quedarse como muy en el muy en la portada ¿eh? muy en lo que se ve el, el no hacer daño a otro pues entiende no hacer daño a otro como en un collelo y, y pegáis un par de bofetáis ¿eh? Pero no tienen ningún problema en, en que una empresa, pues, a lo mejor, bueno, pues, dañe a, a los trabajadores por el mero hecho de hacerlos ¿eh?, facelos trabajar y que la empresa gane más que, que ellos y tal. Dicen eso, ah, bueno, pero yo que el que puso el riesgo fue el empresario y entonces merece un reconocimiento, todo ¿sí? Lo que queráis. Pero lo que un mayor no merecen el, el resto y tal, de, de Lunes a viernes res... Hay ¿Eh? metidos, bueno, no sé, en fin, historias. Pero bueno, que yo cuido que, que me entendéis cuando yo falo de, del individualismo y que precisamente por ese individualismo ya no puedo ser de, de izquierdas, ¿eh? porque la izquierda, y básicamente, bueno, por lo menos así, en general, toda la que yo conozco, ya es socialista. Ahora igual, a uno, no, yo mire, yo soy de izquierdas y no soy socialista. Bueno, pues a lo mejor, a lo mejor sí, ¿no? A lo mejor sí. pero, pero, no sé, yo pienso que no. Y, y también um, hay una cosa muy muy curiosa y que, que, que muchas veces te fue en escoger como si nada más existieran esas, esas dos opciones entre te, en te, te comparan el socialismo con el capitalismo ¿sí? eh, y, te, y te dicen ah, cuál de los dos sistemas es mejor y yo personalmente pienso que, ¿eh? que los dos son, son aberrantes. Los dos son aberrantes. El capitalismo es aberrante porque básicamente supone la, la división y la no igualdad de los individuos. Y no la no igualdad de los individuos porque los individuos decidan, obviamente, no ser iguales. <risa> y una atrocidad pensar que, eh, que todos seamos iguales. Todos somos diferentes. Pero, pero lo que ocurre es que en el capitalismo la diferencia... acabar siendo acaban siendo diferencias de, de las posibilidades para ejercer la libre voluntad. Digamos que los que tienen, los que tienen ese capital, los que acumularon ese capital, eh, son bastante más libres para ejercer la su voluntad que los que no lo tienen, y al final están sometidos a esos, a esos otros. Eh, hay un tiempo conocí a un anarquista de extrema, de, de extrema, perdón, un anarquista de De derechas de esos Y otro presentó como pensando que Debemos a llevarnos bien Porque yo digo a veces Medio en broma, medio en serio que cada vez más en serio Lo de que yo soy anarquista de extrema derecha eh, Para diferenciarme, para dejar claro Básicamente que, que no soy de izquierdas eh, decía bueno, mira Es decir, también anarquista de derecha Digo, no, también no que Yo soy otra cosa, yo no soy de derechas Bueno, hablamos Y me dice, ah, o sea que bueno, tú también estás a favor de todas estas cosas. Digo, sí, sí, pero la diferencia allí es que eh, yo estoy por una igualdad que, que seguramente tú no defiendes. Y él me dijo eso de eso que queda tan guapo, queda tan guapo, pero no sé yo hasta qué punto de verdad. Eso de yo defiendo la igualdad de oportunidades, pero no la igualdad de resultados. Claro, es un principio también. suponiendo que todos partiremos del mismo sitio, que se hiciera tabula rasa, ¿eh? y todos partiremos de venga eh, punto punto cero, y a partir de aquí eh, ponémonos a, a trabajar, y cada uno eh, se ganará lo que se gane, y, y perderá lo que pierda. A lo mejor en nin, coneses ¿eh? porque seguramente, eh, aunque se partiera de un... un punto de igualdad eh, llegará un momento que por méritos propios, eh, que yo no digo, digo lo contrario por méritos propios habría los que acumularen eh, que acumularen riqueza eh, que esa acumulación de riqueza se convirtiese también en acumulación de poder no sé hasta qué punto el eh, y compatible la defensa acérrima del individuo eh, de la libertad individual con la existencia de poder mm, me parece que no es posible, porque poder y es siempre poder sobre otros mm, para mí poder sobre otros el, el poder para pa utilizar cosas, para utilizar recursos para utilizarlos tú eh, y que no te han disponibles para el resto, son para ti mm, un individualismo muy extraño ¿no? un individualismo, sí porque porque bueno como ellos dicen el anarquismo de derechas el anarcoliberalismo la libertad del individuo para actuar está muy en contra del Estado como yo ¿eh? pero básicamente en esos casos porque están en, en contra de, de del control estatal en contra de, de que haya que pagar impuestos y, y de que de que sea el Estado el que controle a Al, al ejercicio de, de la empresa o de bueno yo no estoy de acuerdo, y ya sabéis que también estoy absolutamente en contra del Estado, pero yo porque me parece aberrante que, que exista quien piense que, que tiene él que tiene el, el poder, ¿eh? que exista quien se, quien se eh, quien se quede para sí mismo, quien se arroga el poder de, de, de tomar decisiones ...que afecten al resto de, de los individuos... ...de hacer lo que ¿eh? lo que está bien lo que está mal... lo que pueden hacer y no hacer los, los demás. Yo pienso que cualquier individuo... ...ya lo dije 40.000 veces... ...cualquier individuo debiera poder hacer cualquier cosa... ...lo que él decidiera... ...siempre que no interfiriese en la libertad de otro individuo... ...cuando un individuo acumula poder... Aunque aparte del mismo sitio que otro, cuando uno acumula poder y el otro no, porque a lo mejor el otro, en cuenta de, de ponerse a, a trabajar, a, a serruchar la madera y a construir cosas, pues a lo mejor quiso más sencillamente sentarse al ¿eh? lado al, al del río a mirar el agua pasar. ¿eh? Y como mucho el alguna vez para pa coger un pez. Pero no tuvo ningún interés en... Eso, entalar la madera, construir una barca y, y engarrar más peces de los que necesitaba para eh, pa comer, para poder venderlos a otros y acumular más. No sé si me, si me entendéis. Eh, no sé si me entendéis. Entonces, a lo mejor me decís: si estás tan en contra del, del capitalismo, estarás eh, a favor del, del socialismo. Eh, pues mira, tampoco, eh, tampoco, porque si bien ahí, a ver, el socialismo, digamos, cuando libremente decidió, está muy bien, ¿eh? yo si pudiera, yo sé, a lo mejor juntarme con, con otra docena de amigos y decidir vamos a organizarnos de manera absolutamente socialista, es ¿eh? decir, eh, los que ganéis más perres eh, vais a ser exactamente iguales que los que ganemos menos... Porque vamos a juntar las perras de todos Y a repartirles de una manera igual Y básicamente además más no es que les vayamos a repartir entre los demás Ya que va a haber un, un, un poder centralizado Que va a ser el que el que decida pues en qué se van a invertir las perras Y entonces, oye, pues vamos a poner Yo gano mil, otro otro gana dos mil Otro no gana nada Pues bueno, tenemos 3000 para repartir entre tres Y entonces ¿no es lo que vamos a hacer Y con esos perras ...vamos a comprar comida para todos... ...vamos a... ...si alguno tiene un fío... ...vamos a, a poner una guardería... ...no sé me entendéis... ...eh... E si, ...bueno, esa es ahí, supuestamente la base del, del socialismo... Eh, ...bueno, pues... ...pues pues venga, eso no tarea mal, ¿no?... ...no tarea mal si un grupo de personas libremente... ...deciden hacer así las cosas... ...lo que pasa es que en la... ...organización socialista... Eh, eh, y obligatorio ser socialista, ¿eh? y obligatorio pertenecer a esa asociación imagináis ¿eh? si fuera obligatorio pertenecer a, a asociaciones ¿eh? no tendría mucho mucho sentido ¿eh? bueno pues resulta que resulta que los sistemas socialistas vienen a ser más o menos una cosa una cosa asina ¿no? ¿Eh? de esa de esa manera que, que, que os cuento Eh, otra cosa que no me gusta mucho de la izquierda y eso que dice de, de que no existe la propiedad ¿eh? hombre, Yo en este caso pienso que sí que la, la propiedad llega eh, algo que no sé si existe de manera natural pero yo pienso que a ah, lo mejor no la como decía Mar la propiedad de los, de los medios de, de producción Bueno, a lo mejor eso... Yo un poquitín aberrante, ¿no? Un poquitín contra los individuos. Pero sí que el individuo posea... Pues, de algunas cosas... Yo qué sé, pues... La, la su so ropa y es suya. ¿eh? Y un, Va, la su so vivienda y es suya. Entiendo también. Eso, por ejemplo, que se hacía en la Unión Soviética de, de que todos los viviendas eran del Estado e incluso... Todos los, todos los individuos todos los ciudadanos y también del Estado y podía reubicarlos tranquilamente en un, en un sitio o en, o en otro y en una vivienda o en otra eso eso no lo llevo tampoco llevo lo que lo que también tanto eh, tanto ellos gustan gusta a las izquierdas eh, eso de decir que bueno pues como las propiedades no son de una persona cuando una persona muere eh, es la herencia no debiere existir Sino que toda esa herencia para el Estado, que ya el Estado la repartirá sabiamente. ¿Eh? Bueno, pues yo no pienso, parece una cosa tan, tan guapa, eh, tan guapa para el que, para el que guste. ¿Eh? Eso de, de la gente que, que, acumule, que acumula cosas ¿eh? o, o, o avanza en cosas con la ilusión de poder desayunar a los que vienen detrás, ¿Eh? no al Estado. Yo qué sé, pues un paisano se esfuerza en, en hacer una casa, en, en levantarla, en, en aislarla, en ponerla guapa, en, en mantenerla, eh, y a lo mejor, pues la su ilusión, y es saber que, que esa casa, que el tanto se esforzó, que va a poder dejarla al Sofío. ¿eh? Por un lado, seguramente estará la satisfacción de decir: joder, pues esto me lo hice yo, me lo ocurre yo y tengo lo yo. Pero por yo seguro que tal La satisfacción de decirme esto Voy a poder de los que vienen detrás ¿eh? Deixáilo a los míos fíos A los mis nietos Pues seguro que sí ¿eh? Seguro que sí eh, Yo no no, no, no, no no comparto para nada Eso de, de que la herencia debiera ser, ¿eh? ser debiere ser para el Estado A ver, si no defiendo el, el Estado ¿eh? Como voy a Cómo voy a defenderles las herencias que se llenan para el estado, ¿no? ¿no? por supuesto que no, que se por los individuos, ¿eh? que se por los individuos y hombre, eso sí, claro. Me, esperemos que le heredar dar un dañen ahí, ¿de no? <risa> Supongo que no. Eh, después también muchas veces me planteé en esa actualidad. entre entre la propiedad privada y entonces y la propiedad pública entonces defiendo la propiedad privada que, que defiendo la educación privada y, y la sanidad privada y, y tal frente a lo público eh, no, no, no yo lo que defiendo ya es lo, lo autogestionado, ni público ni privado, autogestionado yo que sé, me gusta poner muchas veces como ejemplo esta esta radio, esta emisora Esta emisión en la que, en principio, somos todos iguales. Eh, que aún lleva más o lleva menos, o se implica más o se implica menos por, por propia decisión, ¿eh? por decisión individual. Eh, aquí nadie está obligado a participar. Hay otras radios libres en las que, lleve, o esta misma, hay muchos años, que obligatorio participar en algo. No, pues hoy no. Hoy, pobre gente que no tengo otro interés que venir aquí a. a hacer el su programa ya e está no tiene por qué participar en nada más nadie lo obliga a participar en nada más ¿Mm? eh, esta radio no depende de, de nadie no depende, de, depende de, de ningún poder público ¿eh? público que supuestamente llegue de todos y ya sabéis que yo me gusta más decir eso de que lo público no lleve lle de todos eso es mentira no sé qué sea de nadie que no sé de nadie eso y también mentira es de, ¿vale? de ellos lo público y es de ellos lo público de quién va a ser sino de quién ¿eh? se arroja al poder de administrar lo de todos los demás Y decir no, no, dámelo tú a mí, que sé yo perfectamente, eh, que sé yo perfectamente lo que fai falta, eh, gastarlo, echarlo, o ponerlo, invertirlo, ya sé yo, ya sé yo dónde va, no eh, no es necesario que, que me lo digas porque ya, ya lo sé yo. ¿eh? Y yo cobrate a, a ti los, los impuestos y ya los redistribuyo yo como me parece, que a lo mejor y me parece eh, poner una emisora de radio. ¿eh? pues hay ya hay una radio pública y esa ya y de ellos, Ese ya no un de todos, ¿hm? No de todos porque mira no un radio nacional no y mía. Dicen hay cosas que ellos no diría, Y no dicen muchas cosas que se diría, por ejemplo, no llegue radio nacional, no sé nada de coño, vaya que si llegue de alguien de ellos, de los que manden. ¿Eh? y de, de, de los que ponen allí a, lo, a los títeres a dirigirlas y de esos y de esos radio eh, nacionales radio nacional de cualquier emisora autonómica cualquier emisora de un ayuntamiento dice cosas que interesan a los que manden en, en ese sitio o sea ya que bueno pues digamos que que público público no yе Eh, les privades, que faen, que faen por ejemplo les les emisores privades. Pues los emisores privades también normalmente tienen los dos dueños, eh, y lo que se pone allí, lo que se dice allí, la línea de opinión, como dicen, eh, decimedi, si pues sí, Joser, pues defiende los intereses de de aquellos que, que manden, que a lo mejor no llene necesariamente el gobierno ni ningún poder de esos que llamen públicos, pues son a lo mejor poderes capitalistas, poderes empresariales. Eh, eso tampoco lle, tampoco llega la cuca. Eh, aquí sencillamente venimos cada uno de los que hacemos esto y, y decimos lo que nos apetezca. Eh, sin ningún tipo de cortapisa, ya lo, ya lo sabéis, ya lo sabéis. Y a lo mejor vengo yo y digo estas cosas, pero yo que después ...a la hora siguiente no es no verdad... ...porque a la hora siguiente no hay nadie... ...pero mayor lo mañana viene otro y dice otra cosa... ...totalmente diferente... ¿eh? ...totalmente diferente... ...¿por qué pasa eso? ...porque esta radio no es pública... ¿eh? ...y esta radio no es privada... Hay auto ¿eh? ...y autogestionada ...y es una emisora que sigue al ...porque la llevamos los que la hacemos... ...y vosotros podéis decir... ...como me dice tanta gente... Sí, hombre, sí, pero eso no sería posible en, en una infraestructura mucho más compleja. Y yo siempre yo os digo, ¿y por qué no? Bueno, y la respuesta es, joder, ¿por qué no? Porque y es muy complicado. Eh, ¿Por qué un hospital no puede gestionar los, los trabajadores? ¿Mm? Eh, que no están seguramente más preparados o más capacitados Pa, ...pa auto gestionarlo... ...pa llevarlo... ...que, bueno pues... ...que personas donde... De, eh, ...de un despacho... ...personas que a lo mejor no tienen... ...ningún conocimiento de... de medicina... Eh, ...no están más preparados los que... ...los que trabajan allí... ...no saben las personas que limpian un hospital... ...que allí es lo que tienen... Eh, ...que es lo que tienen que hacer... ...no saben las enfermeras... ...los enfermeros... Eh, Cómo tienen que, eh, que gestionar a las personas que están ahí dentro, los pacientes. No sabe un médico que es lo que, ¿eh? que lo, que, que lo que tiene que hacer para curar a, a las personas. Eh, no sería, imagináis, que no fuera más importante el cirujano que el limpiador ¿eh? y que los dos fueran capaces de hablar. y que el limpiador pudiera contarle, ¿eh? contarle al cirujano esas dificultades que dijera les de él y que entre los dos ¿eh? decidirían cómo hacerle su trabajo de manera que hubiera las les, les menores dificultades posible Pues seguramente sí. Seguramente sí. Yo personalmente, ya os pues digo, no, no sé vosotros, yo personalmente pienso que eso tendría mucho más sentido que él. ¿eh? que el hecho de que lo, lo organizasen de, de un, unos directores, unos gestores, sean esos directores o esos gestores, dame exactamente igual, ¿Mm? eh, pues pertenecientes a la comunidad o todo el, al gobierno o sean pertenecientes a la gran empresa de, ¿eh? de de servicios sanitarios, dame exactamente igual. ¿Mm? Yo pienso que lo público y lo privado al final Mm, son muy vacíos. Eso sí, también es verdad. Eh, a ver, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado. Una cosa, porque esto que acabo de decir igual puede llevar a error. Eh, yo mm, no me gusta lo privado, no me gusta lo público, quiero más lo autogestionado. Eh. Quiero más una escuela en la que se xunten todos los implicados, se asunten a lo mejor: los padres, las madres, los docentes, los docentes. ¿Eh? y entre otros decidan cómo, cómo hacer las cosas. ¿eh? Eh, quiero más eso, que lo público y lo privado. Ahora eso sí. ¿eh? De la misma manera que decía que me costaría mucho ubicarme entre los derechos y les izquierdes. Pero que bueno pues, decía eso de bueno, pero cuidadín. Como no, no admito eso de <coughs> del racismo, de. la homofobia y demás, pues lo mayor esto yo lo tengo que descartar eh, pues entre lo público y lo privado no hay que tenga que descartarlo uno o lo otro pero digamos que soy ISIS sí me reconozco como un poquillín más de hacia la izquierda porque entre esas dos cosas, que no me gustan ninguna las dos, si tengo que escoger que prefiero que sea público o privado pues yo me quedo con lo, con lo público eh, eh quedóme con lo público porque, a ver, en principio lo público supuestamente, supuestamente nada más, ¿eh? porque luego al final estamos viendo todos los días que no llegue, que no llegue tan cena tiene como finalidad, bueno, pues prestar un servicio, ¿no? Eh, por lo menos como finalidad abierta. Eh, después a lo mejor se usa para pa otras cosas, pero bueno, supuestamente tiene esa finalidad y nadie se atrevería a decir que tiene otra. que luego sí que la tiene y luego sí que responde a intereses y demás, no responde a, a, al, al puro préstamo de ese servicio pero lo privado mmm, tiene como finalidad ganar perros acumular capital ¿m? que puedo acumular lo dicen ellos oye, faciéndoles cosas muy bien y muy tal, sí, pero, pero vamos a ver ¿eh? y después hay también otra otra diferencia enorme, supuestamente lo público también, supuestamente, y accesible a, a casi todos los individuos, o mayor porcentaje de individuos, eh, lo privado y accesible nada más al porcentaje de individuos que hayan acumulado el, les perre suficientes como para poder pagarse esos servicios. Yo me pienso que hay cosas eh, que nunca habrían en, en una mente... Eh, vamos a decir una mente limpia formateada pues a lo mejor en esa mente nunca habría ¿eh? si tú una persona vamos a suponer que bien se presenta aquí vamos a usar esa metáfora la metáfora tan utilizada del, del extraterrestre vamos a suponer que pues, que aterriza ¿eh? aterriza un extraterrestre que viene de de, de muy de muy longe, un sitio bueno pues que funciona de una manera totalmente Diferente a lo que estamos Vamos a suponer, que viendo un sitio donde la enfermedad ya no existe, ya está superada y tal, y llega aquí, y entonces, bueno, a ver, aquí como, por ejemplo, tal tema es de, de la enfermedad, y, bueno, pues cualquiera podría decir, bueno, pues la enfermedad sigue existiendo, pero mira todos los avances que tenemos, eh, toda la investigación en, en medicina, eh, todas las posibilidades que tenemos de, de hacer intervenciones tanto, tanto químicas, empleando fármacos, como, como quirúrgicas como tratamientos de otros tipos, tenemos muchas posibilidades para hacer que bueno pues oye, que, que la enfermedad pues no que no exista pero, pero sí para atenuarla de una manera muy importante. Entonces eso es lo mejor dice el estrategia joder, pues, pues bien, ¿no? porque Oye, está la cosa muy bien, o sea que prácticamente no habrá gente que, que sufra de la enfermedad, de la mala salud en la Tierra, ¿no? Y luego vendrá otra idea como ¿cómo que no? ¿Eh? Pues, pues mira todos los de todos los del tercer mundo que mueren de enfermedades perfectamente prevenibles y que son chorras en el primero y tal. Y diría, pero bueno, ¿qué me estáis diciendo? A ver, ¿estáis diciéndome que ya lo tenéis, eh? De algo tan básico, no estamos hablando de, de ningún, de ningún lucho, de, de ninguna necesidad creada. Estamos hablando de sobrevivir, ¿eh? estamos hablando del dolor, estamos hablando del sufrimiento. ¿Cómo me podéis estar diciendo ¿eh? que eso no está disponible para todo el mundo? Por Dios, ¿cómo me podéis estar diciendo que hay producción de comida suficiente? Pero que hay gente que muere de fame. Pero, ¿Pero qué sentido tiene? Y entonces el extraterrestre daría un paseo y, y vería comida en, en cubos de basura. Y diría, ¿pero cómo es posible que haya comida en cubos de basura? ¿Cómo es posible que haya personas en el puto primer mundo? ¿eh? Que, ah, voy por la calle, apetezme esto, voy a comprar nuevos bolsa de fortuna, eh, oh, ¡Qué fartura! Quédame media bolsa, tírala, una papelera. ¿Eh? ¿Cómo es posible que suceda eso? ¿Cómo es posible que tengamos a nuestra disposición tanto y que otros no tengan nada? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que en este planeta pasen estas cosas? Podría decirle, está triste, joder, una cosa ya que, que ...que uno monte una empresa de lo que sea, para pa, pa ofrecer servicios que cubran necesidades creadas, o para crear necesidades y cubrirles. Venga, sí, vale, una cosa y eso, y que ganen perres con ello y tal. Pero, ¿cómo se pueden ganar perres con la comida? Con la muerte por fame. ¿Cómo pueden ganarse perres con eso? ¿Cómo pueden ganarse perres con las vacunas, con las medicinas? Con el servicio médico. ¿Cómo puedo ver una empresa que diga... Ah, oye, mira, yo si tienes... Eh, si, si me pagas el recibo, yo curote... Eh, cu Atiéndote ese amago de infarto que te está dando. Si no, ah, pues mueres en la calle. no, siéndolo mucho. O si no, te curote el tal. Pero tienes una deuda para toda la puta vida. ¿Cómo ya es posible eso? ¿Mm? Eh, pues igual ya es posible porque... Porque todas esas cosas no les... gestionamos nosotros no les gestionamos los individuos no les gestionamos las personas el otro día también otro debate en el que bueno pues decían que cualquier persona seguramente estaría dispuesta a cambio de bueno pues a cambio de, de, un, de un precio que para unos y mayor o para otros y menor a, a matar por ejemplo eh, yo no no dije casi nada porque bueno Ya sabéis que a mí no me gusta... ...no me gusta intervenir... ...no me gusta destacar... ...cada vez menos... ...yo lo mejor debiera retomar aquellos tiempos... ...en los que yo ya era un discutidor nato... ...pero bueno, no sé... ...ahora ya de unos años para acá... ...soy más pasota... ...yo cuido que nada más vengo a decir cosas... ...aquí a la emisora y si no me les callo... ...eh... ...pero, pero yo pienso que... ...yo pienso que no... ¿eh? ...yo pienso que por mucho que nos den... ...eh... habrá personas es que sí que por lo que sea ya sean capaces de hacer daño a, a otros a cambio de a cambio de beneficios para sí mismos pues sabemos lo de sobra por desgracia que hay unos cuantos por ahí pero pero pienso que la pienso pienso una más a saber, si después me confundo pero pienso que la mayoría que no soy yo solo que, que tienen una ética detrás joder eh, conocemos ejemplos en la historia de personas que incluso viéndose en el en el en el la la contradicción no joder nada nada ahí cómo se dice esto una disquisición de que un asesino y dijera venga si agarres y este pistola y mates al Llau tú salviste y si no matamos a los dos coño pues ahí matemáticamente digamos de una de una manera utilitarista está claro que, ¿eh? que el individuo que tiene esa posibilidad pues debiera matar al de porque total va a morrer igual ¿eh? lo que pasa que bueno pues, de la otra manera no se salva y, y inda sin inda con eso pues cuántas personas cuántos ejemplos cuántos casos hay ¿eh? de, de gente que no llega que no llega a paz no que, que ni siquiera ni tan siquiera se plantea la posibilidad de matar a otra persona para salvarse sí a sí mismo Eh, yo pienso que los individuos eh, tenemos tenemos mucha capacidad los individuos son más enormes cada hombre y cada mujer somos una estrella ¿Mm? eh, que esa estrella joder que que no que no pare de que no pare de, de brillar hostia ¿eh? que que nos permiten que brille joder que nos permitan autogestionar esa esa estrella Otra vez, los soldados por Bueno, sigue sintiendo Radio Cuca, sigue sintiendo la Radio Libre de bio y sigue sintiendo Anedonia. Una Anedonia que, bueno, pues que si estás sintiendo el 26 de junio a las 22 y 12 minutos de la noche, hora del meridiano de Greenwich y que está sintiéndola en puto directo. aunque ya te queda poco directo por sentir porque ya esto va terminando y supongo que voy a salir y que todavía la luz del sol va, ¿eh? va a estar dando, dando un poqueñene ¿eh? va a estar llegando a nosotros ¿eh? entonces es este programa ya no yo el programa de la noche de los jueves y el programa de la tarde de la última tarde de la tarde noche de los, de los jueves eh, no os preocupéis que en un en un par de meses es pues, el programa de las noches Eh, por cierto, quería contaros eh, una cosa, eh, la semana pasada eh, fallé por cansancio, por puro cansancio, por agotamiento, ¿vale? eh, hasta me parece que igual me estaba poniendo, poniendo malo, pero eh, de aquí en adelante ya vos anticipo que voy a faltar, espero, ¿eh? cosa rara que yo diga esto, pero espero, eh, faltar eh, tres, semanas, tres semanas seguidas, tres y seguidos. Porque ahora, como soy soy un esclavo, eh, bueno pues como todos los como todos los esclavos, afucho de la mi esclavitud eh, un, un mes al año, eh, un mes al año en este caso tres semanas, tres alemanes al año y días sueltos que también afucho en en otros momentos y entonces es como voy a fusir de, de la mi esclavitud, de la mi situación de esclavitud momentáneamente porque voy a acabar volviendo. a eh? nunca sé de qué va a ser el futuro digamos que la probabilidad la mayor probabilidad de que de que vuelva a ser un, un esclavo por voluntad por voluntad propia ha cambio de perros ha <ríe> cambiado algo tan tan triste como los perros tal tan triste cuando tienes bondes si no tuviera si no tuviera bondes para para pagarles para cubrir las mismas necesidades de así que estaría Tarea, o, o, o mejor, los que no tengan abondas porque cumplir esas necesidades básicas estarán ahora mismo diciendo puto anedónico miserable de mierda Dios, ojalá te vieras eh, ojalá te vieras en la puta calle ¿eh? sí, pues, pues ten esto la razón del mundo pero bueno, el caso oye que, que afuso de, de la mia esclavitud y, y espero ¿eh? espero Pues faltar estos tres hermanos estos tres jueves espero faltar porque espero estar en cualquier otro sitio cualquier otra parte del, del reino o mesmo fuera del reino no lo sé, no lo sé ni yo ¿eh? <ríe> ver, todavía no sé ni yo lo que voy a hacer es esta la probabilidad también de que no fega nada no fega absolutamente nada y me quede aquí como un miserable apú apútico ¿Eh? Mira, entre apático y abúlico salemos de apútico me voy quedarme con lo de púti igual, me quedo a pútico, eh, y entonces si estoy aputico, igual sí que vengo los llueves. Eh, mala cosa, eh, mala cosa si me sentís llueve eh, que bien, porque soy yo que estoy a pútico perdido. Eh? Si, eh, si no me sentís podéis decir, bueno, anda, por lo menos el la de miserable, está, eh, por ahí donde sea, eh, nazo so eh na so de, de la esclavitud. De todas maneras, eh, cuando vuelva de, eh, de mis vacaciones en, en el sol, eh, en el sol, en la lluvia sabe Dios, pues, pues ya vos las, vos las contaré, eh, contáis, contad con ello. Bueno, chavales, ya sabéis lo que significa este sonido de fondo, ¿no? Eh, significa que Anedonia va terminándose. Oye, me dan narices, no tuve nadie en el chat, qué aburrimiento, con lo que a mí me presta tener chateros, estarán de vacaciones, estarán de vacaciones como muy tarde hoy, Tan están afusillos también de la esclavitud. De todas maneras, eh, a fuchillos o no a fuxillos, seguro que hay un montón de gente que siente este programa a través del podcast o que lo sentido a través de, del, del directo. Eh, un saludo enorme para todos ellos, ¿vale? Eh, un saludo enorme para el de La Puela, un saludo enorme para la Básico, un saludo enorme para María, un saludo enorme para Macetu, un saludo enorme para Payán, pa un saludo enorme para Patriolincio, no sé, qué sé yo, más gente, seguro que más gente. perdonad, vale, a los que me deseéis y, y sabéis que los meos besos, los meos abrazos van también vosotros eh, espero que dentro de cuatro semanas, eh, tengamos todos aquí otra vez, vale eh, no garantizo nada <risa> tal yo y... eh, que no nos pillan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 Que no te tocan, que no te tocan, que no te tocan. Eres un cariño, pero sabes ya que a la vida das cobrarla. Pero esto es lo que hay.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 No, no, no, no, te no, no, no, no, no, te no, no, no, no, no, no,